Ahí volvemos, 12 y 31, 11 las Islas Canarias hay más casos. Eh, y que El fuego maldito de la roya.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 escucharle más escucharle más y no sólo hay casos enigmáticos y misteriosos hay también lugares sembrados de misterios escucharle más desiertos, ciudades, parajes desconocidos y otros frecuentados son el escenario escogido para la aparición del misterio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 ¿Cuántos años tenía el niño? El niño tenía, si no recuerdo mal, ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses. Por pues eso. Vamos con más casos. Queremos, eh, bueno, las eh, caras de problemas están saliendo. La invitación seguramente la hacemos mañana. La invitación a que la gente vaya a este verano. Si pueden, si quieren ver misterio, a ver el mes de la Moraleda. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí?